Tenemos en este minuto y lo estamos、eh, difundiendo a través de las, de las redes sociales. Un proyecto de primaria para quien quisiera leerlo en algún minuto. Se envió a todos los partidos políticos. En eso estamos eh, trabajando,、eh, acuerdos país, porque la verdad es que el, el fin último de todo esto es tener un mejor país al final del día. Escuchar lo que la gente dice, lo que la gente necesita y transformar eso en un proyecto país.